Estos son delitos que se cometieron durante dictaduras, durante dos dictaduras distintas, el proceso y la dictadura onganía, por agentes del Estado. Son delitos imprescriptibles, gravísimos, de lesa humanidad y son parte del terrorismo de Estado en la Argentina. Delitos, algunos de cuyos responsables, aunque no los únicos, pero algunos de sus responsables son la actual jueza de paz de Junín de los Andes, Raquel Briseño, el ex militar Roberto Mancini y el fallecido ex juez de paz, Julio César Quiroga, de la localidad de San Martín de los Andes. Como verán, estamos hablando de personas enquistadas en el poder judicial y en el poder político de la provincia de Neuquén.